Karina Maldonado, en Radio Rebelde, AM740, miércoles de 19 a 21. Buenas tardes, arrancamos más vale tarde este miércoles 2 de abril, Oscar Rodríguez mi nombre. 2 de abril del año 2014, Catorce. han uh -huh. pasado 32 años de sí. aquel 2 sí. de abril sí. del año 1982, bueno qué tal Oscar, que tal Bien. todos, qué tal Luciano, que lo tenemos siempre del otro lado del vidrio, uh -huh. Luciano Castro. Nuestro sí. operador, Nuestro ahí está. Nuestro operador estrella. Uh -huh. Que ha tenido eh... que venir por nosotros. Sí, porque de verdad estamos siendo casi como los sarmientos de la radiofonía. Sí, sí, sí. sí, sí. Y cuando uno le gusta mucho es así. Claro, bueno, sí. aquí estamos, aquí estamos disfrutando de un barrio del 11 uh -huh. muy distinto del que habitualmente venimos, ¿no? Como cambia la geografía, ¿no? O vemos, ¿no? está desolado, sí. está tranqui, hasta casi te diría que algo prolijo, uh -huh. lo cual es mucho decir, es mucho decir. Uh -huh. con muy poca gente, con un vientito otoñal, sí. de verdad muy muy raro, muy poco tránsito uh -huh. también en este desvarío de autos que son este, sí. estos cruces de calles. Eh, ¿Dónde estábamos? Decimos estamos frente a la Plaza Miserere. Ajá. Esto es barrio radio? de Montserrat. Montserrat. Uh -huh. ¿En qué radio estamos? Radio Rebelde AM740. No estamos saliendo por aire, ¿no, Luciano? No. Estamos saliendo por internet solamente en www.rebelde740.com.ar Así es, ¿Mm? son las 19.05 creo si no veo mal, sí. Oscar, sí. y la temperatura está clavadita en 21 grados 8 décimas Así es Y bueno, larguemos, ya que hemos dale, venido y con dale. tantas ganas vamos a largar sí, ¿De qué no. va nuestro programa? Mirá, eh, por supuesto vamos a conmemorar lo de Malvinas en tu Así sección, es. que a la que me voy a sumar, a sumar como siempre Siempre aportando alguna bueno, cosa más. Bueno, un tema insorlayable, por eso pensé en él. El, uh -huh, sí. el 2 de abril, en este otro aniversario de la bueno, guerra loca de Malvinas. Hay, hay cosas que se recuerdan, este 2 de abril o el primero, el día de ayer de abril, uh -huh. de las cuales también quiero que hagamos algún comentario, Oscar. Sí. Uno, el primero de abril es... Eh, ...una fecha histórica e internacional, es el fin de la guerra civil española... Uh -huh. ...lo cual no es poco, porque no. ha sido un acontecimiento absolutamente siniestro... ...que ha dejado miles y miles y miles de víctimas. Sí. Lo otro es que se cumplen dos años, Oscar, hoy, uh -huh. de esas inundaciones extremas... ...que hubo sí. tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la ciudad de La Plata... ...de eso vamos a hablar con las decenas de muertos uh -huh. que ha habido y eh, otro tema que también sucedió un 2 de abril si sí, yo traje algo que estuve leyendo esta semana eh, christine lagarde es esa mujer con cara de mala que realmente es mala ¿no? es la gerente del del fmi Ay, sí, sí estaba hablando del problema con la jubilación sobre Son todo es que eh, vive más gente vive más años la gente perdón Exactamente, hay que hacer algo con la gente jubilada sí, Yo Después me... vamos a hablar de, del informe que emitió el Fondo Monetario Eh, vamos a decir las barrabasadas que dicen Bueno, ¿no? vos sabés que no fue la única Creo que hace un tiempo comentamos Que no recuerdo bien el, la función Pero un, un funcionario muy importante Japonés uh -huh. eh, Algo así como, digamos, el primer ministro De Japón sí. eh, Había dicho que también, un problema Claro, ellos que tienen tan poco espacio uh -huh. Y tanta gente Viven en esas pocas islas sí. que, que conforman este país El problema son los ancianos, que habría que deshacerse de uh -huh. ellos No, no, no sí, <risa> Una cosa escandalosa No sé si tirarlos deshacer. como hacían los espartanos ¿viste? Que los sí, tiraban sí, sí, desde los tiraban... el monte uh -huh, uh -huh. Bueno, bueno, y vamos a hablar de algo Que está hablando todo el mundo Y que no podemos dejar pasar Es el tema de estos linchamientos de de Es otro tema, otro tema eh, para, sí, para sí. opinar y mucho uh -huh. Y por último te digo Otro acontecimiento que también Ha tenido lugar un... En este caso, un 3 de abril uh -huh. del año 2002 fue la desaparición de Marita Verón. Un, un hecho lamentable, pero un hecho que marcó un hito en la historia de nuestro país y en lo que al, al delito horrible, como bueno, como casi todos uh -huh. los delitos, pero hay graduación en ellos de el secuestro, prostitución, trata de personas, comercio de personas. Eh, Marita, la desaparición uh -huh. de esta muchacha marcó un antes y un sí, después. Sí, Así que bueno, sí. todas estas fechas algunas uh -huh. no muy felices, eh, vamos a tratar de recordarlas y compartirlas con nuestros oyentes. Para publicitar en Más Vale Tarde. Comunícate a evision4producciones@yahoo.com.ar. Bien, no podemos dejar pasar esta cuestión de los linchamientos y de una discusión que no debería darse. Eh, uno por, por sentido común debería decir, esto es un delito y no hay que fomentarlo, no, no hay discusión en que alguien le pegue a otra persona en el piso, indefensa, y le, lo, le pegue hasta matarlo. Sí, no, no, ¿Mm? no, no no hay no hay explicación, no hay justificación, no, no, no hay no. nada más que decir que... Reprobar esto Sancionar esto uh -huh. eh, Porque no solamente, Oscar Se trata de un delito de un delito Y de un delito agarrante ¿no? sí. Matar a patadas uh -huh. a alguien Con el ensañamiento Que hoy yo vi un video Que de verdad te deja los pelos es de, punta, de, de punta sí, Es escalofriante sí, sí, sí. Sí, eh... Además de todo eso Es como que retrotrae a la humanidad A, a siglos y siglos para atrás ¿no? uh -huh. En esto de Eh, la vendetta del ojo por ojo, diente por diente, sí. del linchar públicamente a la gente, retrotrae a la humanidad, ¿no? a los valores de la humanidad a siglos y siglos hacia atrás. Uh -huh. Uh -huh. estando hoy en pleno siglo 21. Sí, sí, parece ¿Sí? siglo 14, 18 mm, un, como un mucho. Horror, horror. Eh alguna de las cosas que se dijo por ahí el el cura, Juan Carlos molina el que está encargado de la Cedronar. Sí. Eh, dice, o frenamos la cultura de la violencia o estamos en el horno. Dijo, estamos generando una cultura de violencia que tenemos que frenar rápidamente porque el linchamiento te convierte en un asesino. Y si no, mínimo, en un vengador. Remolcó que en Capital y Gran Buenos Aires, menos del 2% de los crímenes está asociado a la droga. ¿No? Menos Esto, del Menos 2 del 2%. Y si el alcohol... Eh, ...que es una droga... ...sí al alcohol... ...sí al alcohol sí está asociada al alcohol... ...que es una droga lícita... ¿Mm? Eh, ...la verdad... sabes de dónde viene la palabra lintar? Sí, te de, sirvo de, de decir... ¿Sí? Sí. Lo, lo leí hoy en el Clarín... no eh, ...un señor... ...en 1780... Ajá. ...en Estados Unidos... ...llamado Charles Lynch... ¿sí? Sí. Eh, ...era un coronel de... ...en la guerra, o fue mejor dicho un coronel en la guerra de la independencia de Estados Unidos, y él fue el que, digamos que el linchamiento deriva justamente de su apellido, su apellido. ¿no? Uh -huh. eh, él fue el que era un granjero en Virginia, puso la ley en sus manos y ordenó, este señor ordenó ejecutar a un grupo de supuestos... Eh, delincuentes pro británicos uh -huh. eran en aquel momento que se resistían a que Inglaterra Inglaterra, perdón, uh -huh. perdiese su poder sobre lo que hasta ese momento había sido su colonia, que luego se convirtió en el país más importante del planeta, ¿no? Sí. Su mandato, este mandato de sangre del tal Charles Lynch sin corte ni ley convirtió su nombre en un concepto, linchamiento uh -huh. y de ahí viene un legado que vuelve 234 años después sí, ¿no? sí. Eh, A nuestro país Pero bueno, 234 años Es decir, un poco más de dos siglos Teniendo en cuenta el origen de la palabra Pero la venganza, el ojo por ojo uh -huh. El que la hace, las paga Este tipo de conceptos punitivos Datan de muchísimo más sí. que 234 sí, años Sí, sí, sí eh, La verdad, me uno por ahí... Eh, peca de ingenuo ¿no? Pero cuando empieza a hablar con la gente Y comentar estas cosas se... Ya por lo menos me, me doy cuenta Que todavía hay mucha gente que piensa lo mismo Que piensa que eso está bien sí, no, eh, no, no, en un grupo, lo justifica Lo no justifica, justifica pero, bueno, lo eh, Una hecho? locura en eh, Chicos jóvenes, gente más grande eh, Está bien yo soy, Hay que meterlo, hay que llevarlo todos a la Plaza de Mayo y, y quemarlo, Con un fusil no, vivos. Con un fusil Yo, yo, es, no es ni, ni gracioso. No, no, no, no. no Cuando... es gracioso, por eso estas cosas prenden tanto en la sociedad y yo creo que tiene mucho que ver los medios de comunicación. Pero totalmente, mucho totalmente. Mira, encontré un, un comentario de el partido uno de los dos partidos de izquierda que conforman el frente de izquierda es el Partido de los Trabajadores Socialistas, Ajá. el PTS, que eh, dieron un comunicado oficial sí. del partido, que dice lo siguiente, lo voy a leer textualmente porque acuerdo en cada una y en todas las palabras, Oscar, uh -huh. y descuento que vos también. Los últimos días trascendieron las terribles noticias del linchamiento contra protagonistas de supuestos robos, uh -huh. uno de los cuales terminó con la vida de David Moreira, apaleado por más de 50 sí. personas, sí. mientras que otros dejaron graves heridas a otros jóvenes. Estas brutales y espantosas manifestaciones, aunque algunos políticos patronales y medios de prensa le genere hipócritamente sorpresa e indignación, son la consecuencia de años y años y años de bombardeo mediático uh -huh. y uh -huh. político uh -huh. sobre la inseguridad, que lleva lamentablemente a grupos de gente a asesinar en banda con una mera evaluación sumaria del rostro y del color de la piel. Uh -huh. Una vergüenza. Rechazamos profundamente estos ataques brutales. Bien, otro de los que, por lo menos para mí, es una voz este, que vale la pena escuchar. ¿Mm? Que representa mucho de lo que pienso también Si bien ese es alguien que no sé De qué lado está, pero sabemos que de, de qué lado está digamos está, Estoy hablando puntualmente de Zaffaroni sí, sí. Eh, Siempre que está hablando Yo me quedo a escuchar lo que dice sí, sí. Y enganché. Aprendemos con aprendemos él Aprendemos siempre, sí sí. sí, sí, sí Un audio de Radio Nacional de, de ayer a la mañana, antes de ayer a la mañana eh, Lo extraje unas cositas interesantes Vamos a escuchar un poco de lo que dice Zaffaroni Dale Me parece que estos episodios son es el resultado natural absolutamente natural de una campaña de medios que lo que está haciendo es eh, estigmatizar terriblemente a los adolescentes a los adolescentes de barrios precarios esta estigmatización los convierte en chivo expiatorio y bueno el resultado natural cada vez que se construye un chivo expiatorio que los matan no se trata de ningún ajusticiamiento. Se trata de homicidios calificados claro. el artículo 80 del Código Penal que tienen pena de 30 años, llamada perpetua en nuestro texto vigente. Lo que uno escucha es a, no solo a, a este dirigente del Frente Renovador, sino a otros que dicen que, bueno, que en realidad esto es el ejercicio de la legítima defensa por parte de aquellos que ven violentados sus bienes. Digamos, ¿qué contesta usted ante esa afirmación? La legítima afirmación? defensa es una defensa contra la agresión. Y la legítima defensa cesa cuando cesa la agresión. No hay más legítima defensa. No. Naturalmente que si alguien se mete adentro de mi casa, si sí, tengo todo el derecho del mundo, aunque lo mate, también puede ser, si es necesario, si está dentro de la racionalidad para defenderme, bueno, sí, naturalmente sí. Ahora, eh, la legítima defensa no es esto. Esto es un homicidio calificado, doblemente calificado. Calificado por alevosía y calificado por ensañamiento. Es el artículo 80 del Código Penal. Ahora, y eh, digamos, lo que abundan en, en estos momentos son filmaciones de cámaras de seguridad en distintos lugares. Y lo que también abunda es la falta de actuación también de la justicia para identificar a quienes lle llevan a, a estas situaciones bueno, límites. La justicia no tiene que identificar a nadie, es una investigación policial, sí. ¿no? naturalmente lo que tiene que llevarse a cabo. Ahora, si las cámaras se limitan a registrar y no pasa nada, bueno, entonces eh, no sé para qué sirven las cámaras, ¿no? De modo que la cámara sí, la cámara sirve para dar datos, si podemos identificar a la persona a través de los datos, perfecto, pero eso es una investigación policial que hay que hacer, ¿no? Ahora, y esto esta eh, reiteración de hacer hincapié en que el Estado está ausente por, estos, por eso suceden estas cosas... No, el Estado, no sé si está ausente, está presente yo no sé cuál es la eficacia preventiva policial, eso es otro problema este, pero por otra parte al no estar el Estado, bueno el particular tiene conforme al código de procedimientos el derecho si tiene un delincuente a detenerlo y si lo encuentra en flagrante delito cualquier ciudadano puede detenerlo una cosa es detener al sujeto ejercerle una cierta violencia para, para, para, para retenerlo qué sé yo puede haber un forcejeo, puede haber una trompada puede haber una calletada etcétera, otra cosa es matar a alguien a patada matar a alguien a patadas, insisto, es un homicidio calificado, doblemente calificado Doctor, ¿qué, ¿qué influencia le parece que tienen los medios de comunicación y cierto discurso de violencia si mediática? que a mí identifican que mi enemigo es fulanito, y todos mis males provienen de fulanito, eh, bueno ¿qué hay que hacer con fulanito? Matarlo o sea, Listo, es, es esa la cuestión, ¿no? Entonces, el chivo expiatorio ¿cómo termina? Es la construcción de todo genocidio, ¿no? El chivo expiatorio, ¿quién son? Son son los armenios, son los judíos, son los gitanos. Bueno, hay que matarlos entonces. Ellos son los culpables de todos los, medios, de todos los males y así termina. ¿no? Y esto es un mecanismo análogo. Ahora, además, esto se refuerza porque en estos casos en la información se da... De explicando el hecho, pero no condenando la, la agresión de aquellos que matan al naturalmente, supuesto delincuente. Naturalmente, si, si, si los medios han sido los que han provocado esto, porque los van a condenar? Está bien. Este, es decir, hay toda una política de medios en este sentido y bueno, este es el resultado que, que obtienen y el resultado para ellos es para festejarlo, deben celebrar. ¿no? O sea, un resultado homicida. Directamente insisto, no es ni legítima defensa, no es el derecho que tiene cualquier ciudadano que podemos tener cuando encontramos a alguien en flagrante delito de detenerlo, de ejercer la violencia o fuerza necesaria para detenerlo, que también la podemos hacer y eso es legítimo, sino que esto directamente son homicidios calificados. Bien, la palabra siempre clara Clarísimo, clarísimo, el clara. doctor uh -huh. eh, Zaffaroni Vos sí. sabés que también es que encontré la opinión Esta en el diario Clarín De uh -huh. otro penalista llamado Eduardo Jerome uh -huh. Que también me pareció interesante una, una distinción que hace este doctor Jerome no Porque él nos dice Le preguntaron en una, en una entrevista ¿Qué dice el código penal nuestro? ¿no? Uh -huh. Y él dice El linchamiento no existe como figura legal es cierto, no figura Exacto. esto en el Código Penal, pero es un delito que según el modo en el que se lo juzgue puede tratarse de un homicidio en riña Ajá. o un homicidio agravado o calificado, como decía el doctor Zaffaroni, uh -huh. con un autor o varios coautores. Y sigue diciéndonos, si un grupo de personas ataca a otra, la mata y no se determina quién fue el autor del asesinato, quién dio el golpe mortal... El delito se caratula como homicidio en riña, uh -huh. porque participaron varios sujetos claro. y otros y todos ejercieron violencia sobre la víctima, pero esto no es un homicidio un homicidio calificado, uh -huh. porque se puede identificar a quién cometió el crimen. Sí. Ahí, como bien decía recién el doctor Zafaroni, hay cámaras, hay, hay filmaciones. filmaciones claro. Ahí se está viendo claramente uh -huh. quién lo patea. Sí. En este video que yo vi, eran dos personas que pateaban a uno que estaba en la calle, que estaba sí. tirado en la vereda en la calle. Sí, sí, sí. Eh, y además con una nitidez y una claridad uh -huh. la imagen, que no quedan dudas. Con una eso. hazaña, ¿no? Con una hazaña. No, no, pero además digo para la policía, no le quedan dudas no. de quién ejerció uh -huh. esa violencia hasta el crimen hasta la muerte como lo los es que muchos escandazan pues ¿Cómo? en vez de agarrar al que, al que afana agarran los que le pegan no claro lo es están que, matando no no es que además ahí hay, hay graduación en los delitos una sí, cosa es robar claro, claro. robar un, una cartera o robar un celular y otra cosa es uh -huh. asesinar a alguien claro y eso de legítima defensa es tan claro como lo dijo Zaffaroni una legítima defensa cuando alguien lo está agrediendo, cuando esa persona está en el piso no es y siempre no se está defendiendo de nada. No hay violencia no hay de violencia, esa persona claro. para con el otro. Claro. No, no, no hay justificativo alguno, Oscar, uh -huh. esto es un crimen, sí. son criminales lo que lo han hecho y además retrotraen a la humanidad a siglos y siglos sí. y siglos hacia atrás. Uh -huh. Es verdaderamente Hoy, un bochorno sí. Hoy lo último que escuché, un caso en la calle Habían agarrado a uno, lo estaban por Le querían pegar entre todos, Gerardo Romano Gerardo Romano, el actor Se tuvo, tuvo que intervenir Y para que no lo maten, porque le estaban bueno, pegando entre todos Y esas cosas pasan Ayer intervino en pleno barrio norte Intervino el portero de un edificio el portero, sí. Porque sí, si, sí, no sí. si no lo mataban uh -huh. Terminó en el hospital sí. Esa persona Sí, sí, sí eh, que todavía hoy me comentaba una amiga que vive cerca de donde sucedió este hecho que era el comentario en los distintos entre los distintos uh -huh. encargados de los edificios diciendo que bueno que iban a tener este trabajo también ahora de impedir linchamientos en la calle. Claro. O, o sea, es, es una locura, es un despropósito, una, locura. Es todo una, locura. De una uh -huh. locura ni hablar de las declaraciones de algunos funcionarios sí. o de algunos legisladores para no darle más prensa ...a lo que me parece que es verdaderamente humillante... ...de sí. parte de algunos de ellos... Uh -huh. eh, ...no, no, no, eh, no, no resiste... ...porque además todo esto es fruto de ese bombardeo de años y años uh -huh, y años uh -huh. de los medios sí. de difusión y de los políticos. Siempre son los mismos, son morochitos, son pobres, son villeritos, son eso, mal vestidos. Por eso también escuché, leí hace un par de domingos un artículo en Página 12 que, que era sumamente interesante, donde hablaban de estas críticas no a... Uh -huh. a a las reformas o al anteproyecto de reformas del Código Penal Un artículo interesantísimo que quien las respuestas eran de Gil La Ni siquiera es un legislador K, claro. funcionario K Es un académico del derecho, pero pertenece al Partido Radical uh -huh. en realidad sí. eh, bueno Y él explicaba muy minuciosamente, yo creo que te lo reenvié sí, me lo todos, sí, sí. Muy minuciosamente, salió en La Nación el artículo, uh -huh. me pareció excelente de cada una de las críticas que estos otros han estado tirando uh -huh. al cielo uh -huh. en realidad y en uno de esas de esos renglones él dice que eh, los eh, derechos tienen también graduación. Claro. El primero y el más grande de los derechos es el derecho a la vida, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Claro, pero él ahí se pregunta, ¿la vida de quién? ¿De quién? Claro porque la vida del Morocho uh -huh. no vale, vale igual Exacto. que la vida del señor que uh -huh. vive en barrio Norte. Exacto. Con lo cual son vidas distintas. Uh -huh. Ah, bueno, si se levantaran algunos de sus tumbas y escucharan <risa> esto. Bien, vamos con el primer tema. Vale. Este es del último último disco de Rally Barrio Nuevo, como el Sol. Vamos a dedicárselo a gente que nos replica. Como siempre va Mercedes está ahí, dice, la sociedad está enferma, dice Eva. Eva Mercedes desde de Colón, Entre Ríos. Amelia Beatriz Ael, Ael algo así. Eh, de Bursaco, María Inés Rodríguez, Ale Santillán, gente que nos replica. Eh, otra persona que nos replica también. Y cuando me diga la carreta, acá está. Andrea Zárate, gracias a todos. Les dedicamos este tema, como el sol. contínuas com pa una passa com passa Estrella Que se prende que se apaga Tu calor La enciende Como tan sol No vuelves a ver Desde la ciudad de Buenos Aires Transite Radio Rebelde AM740 Rebelde Rebelde La radio que vos elegís Espacio Publicitario Recuerde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 estamos quieres divertirte, escuchar buena música con bandas en vivo y mucho más? No te pierdas, a partir de marzo, todos los jueves de 21 a 22, estamos a punto. El Magazine de Humor, Música y Otras Yerbas, una verdadera locura radial. Participá de las consignas del día y ganá fabulosos premios. No te olvides, estamos a punto. Es un viaje de ida, no te podés perder.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 Transmite Radio Rebelde AM740 Nuestro sitio en la web www.rebelde740.com.ar Bien, seguimos en Más Vale Tarde Algo que me había quedado colgado de la semana pasada Es el tema de la extranjerización de las tierras no, hay un informe que lo, lo hizo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sí. Dio el primer pantallazo, dice la noticia, de la extranjerización de las tierras en todo el país. Esto está basado en los conceptos y márgenes que estipula la Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales. Esto fue sancionado en el 2011... Y habla de más de 50 estrictos en distritos en 15 provincias superan el límite el límite es 15% de la tierra Ajá. no puede estar en manos del, del 15% de lo que lo que equivale un distrito sí. no una provincia en un distrito no puede estar en manos de extranjeros sí, ¿sí? Sí. y esto no se cumple eh, estamos hablando de 50 distritos Eh, Estos son tierras en Catamarca, Corrientes, Chubut, Misiones, Río Negro, Salta, Neuquén, Santa Cruz Tucumán, Santiago del Estero, La Pampa, La Rioja, San Juan y Santa Fe Variadito, variadito. Eh, variadito Las mayores son dos y no casualmente están en Zárate y Campana, acá en la provincia de Buenos Aires Este fue un relevamiento que también dio a conocer el ministro que está a cargo de esta de este Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Julio Alac Eh, son datos que van cruzando, esto tiene que ver con este, declaraciones juradas, eh, eh, datos del catastro provincial, pero, Dirección de Personas Jurídicas, Instituto Geográfico Nacional, Dirección Nacional de Fronteras y de Migraciones, todo esto da como eh, un informe, un primer pantallazo de 50 distritos comandec. Pero la responsabilidad de ¿quién es de que esto de, no se cumpla? El gobierno. ¿De del gobierno, digo gobierno? ¿De gobierno nacional. Ajá. Nacional porque es una ley nacional. Ah, bueno. Este, cada igualmente cada provincia tiene que hacerla respetar. O ¿Mm? sea, Julio Alac está eh, implicado sí. en esto. Eh, está, está a cargo de esto, claro, tiene la de... responsabilidad de hacer algo. Ya está, con este informe lo que van a hacer son es un, son es una ley que estipula tres tipos de sanciones. Eh, la primera, la apercibimiento, que es la más leve, es una multa que equivale al 1% del valor. De la operación un chiste Sí, es, es la más leve claro la segunda es inhabilitación por seis o 22 años eh, y bueno la última es directamente confiscarle las tierras y depende del nivel de extranjerización y de cómo se llevó a cabo ese movimiento eh, digamos que es, es, son muchas hectáreas 15% de un distrito es mucho es mucho mucho spa mucho mucho espacio en manos de extranjeros no, no, bueno, eh, será hora entonces de que el gobierno nacional, cuya responsabilidad es la que pesa en esta uh -huh. transgresión de la de las normas o de la ley, bueno, se arremangue y haga lo que tiene claro. que hacer. Ahora a mí me parece que el apercibimiento es casi un chiste, ¿no? Y sí, sí, el tema es que hay que ver en qué en qué caso eh, da apercibimiento. Yo me imagino que alguno que vende una casa que se la o un terreno que le vende a otro que es casualmente es extranjero pero que vive acá que tiene... no es lo mismo que un tipo que viene de afuera o un holding que viene y compra terrenos para plantar soja, ahí yo me imagino que por eso hay tres, tres niveles, sí, ¿no? Sí, bueno, claro, desde luego que las sanciones siempre tienen niveles, ¿no? Uh -huh. Hay graduación uh -huh, en las claro. sanciones también, eso nos enseña Zaffaroni cuando exacto, habla. Exacto, exacto. Bueno, te cuento Oscar y a todos que empezó el ba el Bafisi, el Festival de Cine uh -huh. Independiente de la Ciudad de Buenos Aires, comenzó hoy y se extiende hasta el 13 de abril, uh -huh. eh, y podríamos decir que año tras año se viene consolidando esta actividad o este festival como uno de los festivales de cine más destacados del mundo, Oscar, uh -huh. no con un reconocimiento muy importante y un lugar de privilegio también en la cinematografía internacional, uh -huh. a pesar de ser solo aparentemente, sí. solo un festival de la Ciudad de Buenos Aires. Uh -huh, uh -huh. Eh, creo que es bueno destacarlo porque es bueno destacar las cosas que eh, enorgullecen, digamos, y sí. prestigian a nuestro sí. país y a nuestras distintas ciudades. Bueno, el rango de películas es muy grande, uh -huh. incluye desde premieres mundiales, sí. argentinas, latinoamericanas, además... De unas merecidas, te diría, retrospectivas no De películas de en otro momento uh -huh. Que eh, es el evento más grande y prestigioso Para el cine independiente en América Latina sí. El director de todo esto es Marcelo Panoso Y te cuento dónde se pueden conseguir las entradas ah, Y dale. cuáles son los precios sí. Las entradas eh, online uh -huh. se pueden conseguir Entrando a la página del gobierno de la ciudad Que es buenosaires con buenosaires.gov.ar Uh -huh. barra festivales entras allí y podés comprar y adquirir las entradas a través de la página y si no de lo contrario personalmente podemos ir al village recoleta que está en vicente lópez y junín plena plena sí, recoleta sí. todos los días de 10 a 20 horas oa la casa de la cultura del gobierno que está en la avenida de mayo 575 de lunes a viernes de 10 a 20 horas Las entradas son muy económicas y muy accesibles, creo, Oscar. Los adultos pagan 26 pesos la entrada. Es muy barato. Estudiantes y jubilados, apenas 20 pesos. Y después hay muchas actividades gratuitas y programadas, muy interesantes. En el anfiteatro del Parque Centenario, en el Centro Cultural de la Recoleta y en la fundación de la Universidad del Cine, que Ajá. está en pasaje Diufra 330, Todas estas actividades son gratuitas, el ingreso es simplemente por orden de llegada y está sujeto, obviamente, a la el capacidad claro. de la sala. Por eso es por orden de entrada, huelga a uh -huh. aclararlo, ¿no? Sí. Bueno, desde hoy hasta el 13 de abril, a adquirir las entradas por estos precios accesibles y darse realmente un panzazo de cine sí, independiente. Sí, cine hay cine y muestras fotográficas también. Muy, muy Yo interesante. estuve viendo notas hoy, hay... Hay eh, animaciones, hay 3D Hay cosas muy, muy, muy, muy piolas sí, sí. No, no, no, bueno, Buenos Aires tiene una vida cultural Esto está de más recalcarlo O no, creo que está bien recalcarlo Tiene una uh -huh. vida cultural enorme Muy, muy intensa Y muy, muy rica Realmente, esta es una muestra Date una vuelta por nuestro blog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 no te preocupes, estigues contentes. La fortuna, el destino, el futuro y los astros. Horóscopo con Manuel de los Santos Ordóñez. Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo andas? Esa presentación suya tiene un tonalidad medio oscura. oscura. Pues sí. es que la, la vida es así, la vida es una es miseria. Es ¿Usted qué le parece? <risa> bueno, ya viene usted con su bueno, excelente no, sí, onda. Claro. Yo tengo esa onda, claro, yo, sí, claro. yo soy así. Usted sabe que todos manipulamos, ¿sí? usted sabe lo que manipular. Sí. Bueno, todos manipulamos, pero esto depende del signo. ¿Del signo? Del signo. El tipo sí, de signo. manipulación. Claro, por supuesto, no manipula uno que es de Quiere... cáncer, uno que es de libra. Claro, ¿quiere no usted aclararle distinto. a nuestros oyentes qué es manipular al otro? Pues, bueno, más o menos es como tener el mando por encima. Es mandar a alguien, decirle lo que tiene que hacer. Ajá, claro. Y digo, con ¿cómo se dice? Tregiversaciones, tergiversaciones. Sí, sí, como manejar al otro manipular. casi como un títer, eso, ¿no? Claro, es como, por eso manipular de, de mano viene, por supuesto. Claro, Yo claro. de, mano, de, man, de mandar mano la mano de que mueve, que le mueve los títeres, por ejemplo. Ah, sí, es muy, muy bueno su, su ejemplo. Mire. Bueno, bueno, bueno. Bueno, le digo gracias. depende. Bueno, de nada. De a veces sí, a veces no. Bueno, usted Ay, no, ya, le no, que si no le voy preguntar de qué signo. Le pase y le pregunto Pero de qué signo. Yo se no lo, lo dije no 20.000 te veces. Scorpio. Nunca, Scorpio. Tengo tantos clientes. Escorpio. Le ¿sí? sí, ¿no? no. digo pacientes. Escorpio, escorpio. Mire, a través de la seducción. Ustedes manipulan La seducción y el cuqueteo Ustedes <risa> se cuquetean mucho Me parece que sí Son ah, capaces bueno. de continuar una relación Hasta conseguir lo que propusieron ah, Esto bueno. es así utilizan la intriga, ¿La la, intriga? La... Sí, sí, sí, A favor suyo Ustedes son así los escorpianos que son y señores de, de, de manipulación, ustedes saben, son lo, los peores. Son, esos, son, son los, los, peores. los peores, bueno, mire, en general de escorpio se dice siempre tanta cosa sí, sí, fea. Nada ah, bueno, la verdad, nada no, bueno. No, no, Aries, no. le digo a Aries, a través de la violencia física o mental, esos son los peores o quiere más más vio más, más, más que van armas a armas llevar digamos. Ah, eh te con trincante así mintiéndole con la violencia física y mental. Ajá. Usted sabe la violencia mental también cuando es jodida, usted sabe. Sí, ¿usted de qué signo es? No le había decir, no oh, le puedo. Bueno, decir. No, no porque usted sabe juega en contra eso. Juegan contra usted, Por supuesto, usted Ajá. sabe que se puede hacer daño con eso. No Yo sí, bueno, yo sí Por eso le di Mejor no lo di. ¿Cómo se puede hacer daño? Por supuesto Después le digo unas cosas Para hacer daño bueno, No, no, no Eso no me interesa Y bueno, menos es en me estos buscar. días Que estamos viviendo No, no, no, Mira, no Tauro, a través del plano económico El de Tauro Si necesita Usa sus poderosos Y fieles contactos Para conseguir lo que propone Ah, sí, claro A través de la plata ¿Te sabes? Sí, sí eh, Géminis, a través de la palabra Con sus charlas interminables Esos que hablan habla Ni habla Ni habla mm. Ni habla Diciéndole que sí Porque se cae Mucha labia Mucha labia, sí Apelan, por supuesto, a esto, hablan y son ingeniosos Y uno lo termina confundidos eh, Los de cáncer Utilizan el rol de la víctima para ser la víctima, ¿La víctima? ¿Se hacen las víctimas? ¿Sí? No, bueno, yo... Usted de cáncer, se hace la víctima también ah, ¿Yo? No, a mí me dice ah, Usted no. se hace la víctima, los de cáncer son así ah, dice sí. se hacen la víctima, apelan a la memoria Dicen, oh, se acuerda cuando, bien ah, que bien que la pasamos ¿Vos te victimizás, Oscar? ¿Sí, no, bueno no sé, acá dice que sí Ah, ah. Bueno, le dice que sí, apelan eso se, se, se acuerda que bien que la pasamos, y sí, bueno, préstame plata. <risa> Pero por qué? Sí, bueno, es así. Ay, Leo, ay, ay, a través, Leo eh, manipula, siempre estamos hablando de manipulación. Util, bueno, a través del encantador y magnética personalidad que tiene. Los de Leo. Los de Leo. Sí, ya son lindos, ya son de... atrayentes. ¿Vos, Oscar, de qué signo sos? De canso. Ah, de canso. Y por eso le dije que se la víctima. Claro, claro, Bueno, el otro, Virgo, a través de su mente y su cuerpo. Suelen hacerse los enfermos con falsa dolencia. Ahí se me duele la cama, me duele ya, un masaje. Y ahí ah, está, y ahí manipula Ah, ah. bueno. Libra, a través de la, educa de la buena educación y buenos modales. Ah, yo conozco varias gente, sí, personas así, de Libra. Sí, es así, seguro. Bueno, Scorpio, a través, bueno, ya lo dije. Scorpio es sí, usted, Sí, es, es de lo peor. Es de lo peorcito, solo sí. que no es, no es violento, digamos. No, no, no. Eh, dice? Capricornio, le gusta lograr su propósito desgastando a los demás, de manera lenta. Bueno. <risa> <risa> Sí, sí, para usar el le letal, lo va, le va, le va es, sucavando. Esmerilando, claro, digamos. Claro, esmerilando, sucavando. Le va cepillando. Me gusta ese esmerilando. Claro, le va cepillando el cerebro, digamos. Claro, sí, la voluntad, <risa> sobre todo la voluntad. Acuarios son indiferentes. No me importa nada, no me importa nada, no me importa nada lo que te pasa. ¿Acuario de qué meses? Esos son los del principio de año, febrero, en, enero, por ahí. De enero. De enero, febrero, el, sí. Eh, bueno, eh, de, bueno, a través de eso se hacen lo que no le importa nada y consigue que uno vio como los histéricos que dicen que están todo el día para que lo miren, que lo miren, que lo miren. Cuando uno no, no los mira más, ya se ponen mal. Estos son parecidos. Entonces, se hacen los indiferentes cuando alguien dice ¿Qué pasó, cheo, que no me estás haciendo pelota? Ajá. Y ahí, ahí lo empiezan a manipular. Ajá. Son bravos, hay que tener este, cuidado. Sí. Así que bueno, estos son todos los signos. Pisces bueno. es el último, diciendo una cosa y haciendo lo contrario. ¿Cómo? Diciendo una cosa y hacen lo contrario. Es una estrategia que tienen. Ajá. Y eso no, yo voy a empezar a adelgazar Ajá. y empiezo a engordar. Ah, empieza, empieza, empieza a, a comer manipula, a más no poder. Sí, sí, sí, sí, claro, es manipular. No, no, sí, sí. no le pesco, no, no la, bueno, usted es así, esto es eh, científico, no, sí, usted siempre dice no, lo por Usted sabe que yo no, no comparto esa idea con usted, bueno, pero sí, bueno. Los no sabes nada, de eso, de no, saben nada no se dice bueno, lo, para, para qué, para qué Hace cuántos pe? años que usted trabaja con nosotros bueno, para, yo, y yo sigue sí diciendo Lo que pasa es que ustedes lo escriben con P. Yo escribo en no se puede. Si yo, sí. yo agarro y le digo, uh, ¿Cómo se dice piscicólogo? Piscicólogo, piscicólogo, piscicólogo, piscicólogo, piscicólogo, piscicólogo, Hambre, la que mata despacio Suerte, la que guía mis pasos uh, Guerra, la que mata mil veces Hambre, la que mata despacio Suerte, la que guía mis pasos uh, Ey cabrón, where are you from? Eres distinto y por eso te matamos Ey cabrón, where are you from? Somos distintos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 Somos distintos Para publicitar en Más Vale Tarde comunícate a edición 4 producciones arroba .ar. Salud y algo más Nuevos datos, viejos consejos. Aportes para nuestro bienestar. Son las eh, 19 y 51 minutos, uh -huh. creo, sí. ¿no es cierto? Así que tenemos estos últimos 9 minutitos, 7, 8, antes de que venga la, la tanda publicitaria de la radio Para mm, tratar de, de aclarar algo que es tan tan remanido, tan frecuente, tan, tan propio de la época Por otro lado, de este comienzo del otoño o del invierno que en unos meses llega que son las diferencias entre lo que es la gripe uh -huh. o un cuadro gripal y un refrío. ¿sí? No sí, son sí, la sí. misma cosa, no, sí, sí, no tienen los mismos orígenes y no tienen los mismos tratamientos, además. Y uno de ellos, la gripe o el cuadro gripal, además es prevenible. Por eso sabemos claro, hoy en claro. día que hay vacunas contra uh -huh, la gripe, uh -huh. pero no vacunas contra el resfrío o resfriado, como se lo nombra Eh, en España por ejemplo Ajá. o en algunos textos el refrío o resfriado común se centra en una parte de nuestro cuerpo Que no es difícil darnos cuenta cuál es, que es la nariz claro. ¿Cierto? <risa> Hay más de 200 tipos diferentes de virus que pueden causar un resfrío Más de 200 Además yo creo que todos los años deben ir cambiando estos bichitos des desgraciados como, Claro, como que van mutando la, El que se llama rinovirus, que quizás es el más frecuente la palabra misma nos ubica claro. en la nariz, ¿no? Uh -huh. Rinovirus es el virus de la, de la nariz. Este tipo de virus es la causa más común. Eh, hay, vuelvo a decirte, centenares de virus diferentes, ¿no? Pero eh, eh, me parece que es importante destacar que los virus de la gripe o de la influenza, que es el uh -huh. otro nombre con el cual se conoce a esta enfermedad, no son exactamente los mismos para nada, eh, en ocasiones causan enfermedades con síntomas que son parecidos al resfrío común. Y de ahí viene la confusión de que uno dice, tengo un resfrío, tengo un cuadro gripal, gripe, estoy con gripe, claro. y hacemos más o menos lo mismo y tomamos más o menos lo mismo, y los remanidos antibióticos que claramente en algunos artículos sobre estas diferencias son uh -huh. Establecen muy, muy, muy firmemente que para un cuadro de resfrío común o de resfriado común, la indicación médica no es antibiótico de ninguna manera. Claro, claro. Es que eso eso lamentablemente lo veo... Bastante, bastante Uf, bastante seguido no, Estoy muy resfriado, me, me tomo un antibiótico y ya bueno, está Bueno, bueno, vos sabés que el <risa> tema de la automedicación Aparte de sí. que nosotros los argentinos Es sí. impresionante Los tres síntomas más frecuentes del resfrio común son La congestión nasal Esto no nos falta a nadie uh -huh. Los estornudos y la secreción nasal, Oscar sí. eh, Congestión, estornudos Y secreciones en nuestro en nuestra nariz Porque el órgano es la nariz uh -huh. Vuelvo a uh -huh. decirte No son ni las vías aéreas áreass superiores ni mucho menos las vías aéreas inferiores uh -huh. en la nariz sí eh, a veces aparece también una irritación de la garganta ¿no? que, sí. que nos cuesta tragar uh -huh. etcétera etcétera eh, en general los adultos y los niños mayores no los chiquititos uh -huh. tienen un poco de fiebre pero la fiebre es mínima o nula también claro. cosa distinta que pasa en la gripe no Dependiendo del tipo de virus que te dije que hay más de 200, eh, también puede, según qué virus sea, puede producir dolor de cabeza, tos, goteo nasal, ¿viste? Cuando te chorrea uh -huh. la nariz, arden los ojos sí. porque además te vas, eh, te vas eh, como restregando los ojos porque te pican, claro. entonces te llevas el virus a los ojos. Y lo, des, claro, lo desparramos. Exactamente. El apetito disminuye, etcétera, etcétera. Los síntomas más importantes, reitero Oscar, uh -huh. están en nuestra nariz. ¿Sí? ¿sí? En nuestra nariz. Eh, los refríos son una enfermedad infecciosa más prevalente, hasta podríamos decirlo más común. Los niños tienen un promedio de 3 a 8 refríos comunes por año. A veces los niños más pequeñitos uh -huh. llegan a el número más alto, a los 8 claro. o más refríos comunes. Esto basta ver a los niños en estas épocas ya empiezan, se producen sobre todo en invierno, es algo más que sabido, aún en zonas con temperaturas muy suaves, eh, bueno y cuando estamos resfriados las secreciones de nuestra uh -huh. nariz, llamémoslas claramente como lo decimos todos, que son los mocos, los mocos sí, y ahí sí. vienen los mocosos, uh -huh. no la palabra, que son los niños, sí. están llenas de esas secreciones nasales, están llenas de los virus. ¿sí? Sí. Y eh, de más está decir que esto hace que uno se pueda contagiar Los estornudos también, el solarnos la nariz, limpiarnos la nariz Son los medios más comunes uh -huh. para propagar el virus claro. eh, Una vez que se pescó uno ese resfrío eh, Los síntomas comienzan de 1 a 5 días uh -huh. A partir de la, de la pesca, digamos, de esto eh, Y por lo general la irritación en la nariz o la esas, sensación de picazón en la garganta es lo más común, o son sea, los primeros síntomas. Uh -huh. Todo resfrío generalmente desaparece por sí mismo, claro. sin hacer nada. Claro, tiene un tiempo, Aproximadamente claro. en siete días o en una semana. Eh, y los síntomas van desapareciendo. Las gripes es otra cosa. Y cuando uno tiene una gripe o una influencia, uno está enfermo todo. Uh -huh. Todo. ¿Sí? Puede ser una enfermedad muy grave sí, por claro, otro lado. Claro. Muy grave. el Ha habido un distintos br brotes mortíferos a lo largo de la historia, pero el último a principios del siglo pasado, del siglo 20 uh -huh. mató a más de 20 sí. millones de personas, Oscar. Sí. 20 millones de personas, un brote de influenza en el mundo. Esto depende también de cuál es la cepa del virus que provoca a esta enfermedad. Hoy en día hay más de 36.000 personas enfermas, por ejemplo, en los mueren, quiero uh -huh. decir, Ajá, en muere, Estados sí. Unidos, o por gripe por año, 36.000, ¿sí? Eh, sobre todo, por supuesto, aquellos a los cuales siempre todo ataca más fácilmente, que uh -huh. son las personas más débiles, de edades más avanzadas o que tienen ya una enfermedad preexistente grave, ¿sí? sí. Justamente son ese, el grupo de la población de riesgo a los cuales se dirigen las campañas uh -huh. de vacunación claro, contra la gripe, claro. ¿no? Eh, una sola familia de, de virus Que es el virus de la gripe Causa uh -huh. la gripe Una sola familia de virus Ajá. Familia, lo que pasa es que hay primos, sí. hermanos sí, Son tíos. muchos parientes digamos, de la familia <ríe> Exactamente claro. Bueno, la mayoría de las personas dice que contraen la gripe una vez por año ¿sí? uh -huh. O a veces dos O tres veces por año Es desagradable, pero no suele ser Peligrosa si uno toma las precauciones claro. Necesarias claro. Y además, si estamos en un buen estado de salud, si uh -huh. no tenemos una edad demasiado avanzada y si no tenemos una enfermedad grave claro. preexistente, claro. ¿no? Eh, puede tomar muchas formas esta enfermedad y te voy a describir la más clásica o la uh -huh. más típica, uh -huh. buscar Comienza de una manera abrupta, con fiebre, ya de mediana para arriba uh -huh. la fiebre, en los, en los adultos especialmente y en los niños también, Nos, se nos enrojece la cara, nos duele todo el cuerpo, hay una marcada falta de energía, sí. ¿sí? astenia, que así la llaman los médicos, uh -huh. algunos tienen otros síntomas como mareos, como vómitos, suele, la fiebre suele durar dos a cuatro días, eh, esto depende desde luego de si uno toma antitérmicos o no los toma, y a partir del 4 del cuarto día... Eh, de la enfermedad el que nos ataca el cuerpo entero, no uh -huh. es en la nariz que nos gotea, claro. que estornudamos o sea, que pasa nos algo pica, más. tenemos de todo hasta sí. un cuadro de falta de energía general, claro, claro ¿no? ese decaimiento que uno tiene, es eso que no también. te pasa con un resfrioso, no, uno va y viene, va y viene uh -huh. y se sigue soplando la nariz sí. te sigue chorreando, se seguís estornudando en el colectivo, en realidad Eh, también se agrega eh, úlceras en la garganta uh -huh. que son los los cositos blancos claro. o la garganta enrojecida dolores de cabeza secreciones nasales también y a veces hay una segunda ola de fiebre uh -huh. es una enfermedad mucho más grande uh -huh. claro. que todo un resfrío claro uno está enfermo todo uh -huh. digo me parece que esto es claro sí, sí, como cuerpo, para claro. redondear la diferencia uh -huh. clara entre ambos cuadros en la nariz también en, la, ...en el resfriado Ajá. común lo que prima es nuestra nariz, es una enfermedad sí. de la nariz, para decirlo sí, claro, muy claramente, claro, claro. en un cuadro gripal o en una influenza estamos enfermos todo todo, todo. acá ¿Sí? Mercedes dice yo nunca me refrio ni tengo gripe, soy bueno. de fierro bueno, bueno vale, claro, envidiable yo hace poco ya tuve un refrio sí, sí, bueno, nos vamos a la tanda Así te es. parece, gracias gachipintos también perdón, una sola sí, cosita dale, quiero favor. decir sí, sí, sí. que siempre hay que llamar un médico sí. no sí, sí, sí, siempre, sí. nunca Acá hay que automedicarse. Ahí está. ¿ta?